Karina olivea te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana Karina olivea buen día bienvenida qué tal, Jorge? los buenos días para ti para tito rivas en controles para ricardo allí en su hogar antes de ir a la notita con lo que decía ricardo es verdad que eh, con respecto a, a lo que sucede allí en el puerto en la marina 3 ese cerramiento No hemos tenido la posibilidad de hablar con así con los responsables del IOT. Y, y ayer estuvimos todo el día a la espera de, de que se pudiera resolver. Nos habían adelantado la posibilidad de que a la hora 15 se generara allí una conferencia de prensa a modo informativo, cosa que no sucedió y cosa que aún seguimos a la espera, ¿bien? Bien, eso, bien. Eso por un lado. Sí, Y bueno, y por otro, estamos re contentados. Jorge acá, Andrea, yo. Andrea me dice, "Voy a llorar." Andrea Salazar León, "No, Andrea, no puedes ¿Y qué llorar." ¿Qué le pasó? ¿Qué le duele? Es la tiene? emoción, Jorge, es la, emoción, ah, la triste, emoción las cosas que salen bien. Ah, va a, ll va a llorar de alegría. De alegría. Ah, eh, bueno, ¿no? de bueno. las cosas que salen bien, porque hace un año atrás cuando hablábamos con Andrea aquí en el en, en el barrio de la Usana, más precisamente en este espacio de, de Paseo La Usana, donde se ha generado realmente Un trabajo increíble por parte de toda esta organización que, que, que Andrea justamente forma parte, pero también hay más personas que trabajan y trabajan mucho. Y también en este momento aquí en, en, el, en el barrio la usana está trabajando Viviana Linder con todo su equipo. Están tratando de dejar todo lindo, bello para mañana, que este espacio está de cumpleaños, que cumple su primer añito y que queremos saber ese recorrido queremos charlar justamente con Andrea para saber cómo ha sido ese recorrido. Ya fuera de micrófonos nos adelantaba un poquito, pero queremos saber, Andrea, cómo ha sido ese recorrido. Gracias por estar acá. No me llores, no. ya te dije, no llores, porque acá la cosa se complica, si no... Eh, Diego, Diego Martínez de, de de Montevideo, un oyente, dice que, que no soy nada intrépida, pero lo que no dice es que me lloro todo. Así que no a no llorar y a contar esta hermosísima experiencia que han vivido todos ustedes aquí, tanto en la comisión como el barrio que los recibe cada cada vez que ustedes arman de paseo aquí. Buenos días, muchas gracias, Buenos bienvenidos día. a todos. Este, hola Jorge, ¿cómo estás? Gente? Buen día, bienvenida. Sí. Bien, bien. Bueno, les cuento que ha sido un camino hermoso y un camino con espinas también. <ríe> como todos yo creo que no hay gloria sin sacrificio y en este caso nunca estuvimos solos porque eh, si bien la idea surgió de una cabeza, vamos a hacer la feria, eh, la comisión dijo sí, este, se pusieron, la comisión se puso la feria al hombro y dijo vamos a hacerlo, después se juntó Yasmín, que era una de las chicas que, que siempre estuvo con nosotros en, cuando nosotros hacíamos los festejos acá, se juntó su mamá, después empezamos a armar un equipo porque ya teníamos que ver la parte logística, eh, cómo resolvíamos... Eh, no solamente el armado, sino que poder separar la comida, la second hand, eh, las artesanías, que eh, a último momento faltó para que no me quede el agujero, la comisión COVID que tuvimos que formar porque fue necesario para poder seguir exponiendo la feria, porque se apretaron eh, el, la cantidad de casos, entonces tuvimos que siempre sumar las medidas y, y, y usar el ingenio para que siga rodando todo esto, ¿no? Eh, estoy muy contenta porque los mismos emprendedores se, se pusieron paseo Lausana eh, como algo suyo, algo propio. Eh, cuidan su trabajo, cuidan el paseo, cuidan la estética, cuidan que las personas cumplan las medidas eh, de prevención con el tema COVID. Eh, ahora nomás estamos todos con el tema festejos y la decoración con globos y y yo hago esto, yo hago aquello, las personas que podían, todos se suman. Pero eh, también debemos decir que tenemos el apoyo al municipio desde el día uno, eh, y a su vez, INEFOB, porque ya que tenemos este, esta serie de emprendedores, vamos a capacitarlos, si y empezaron a brindarles eh, cursos de marketing digital, cursos de CUFI, economía financiera, Eh, que es dictado por docentes de CLAE. Hemos crecido, hemos crecido eh, que ese plan B se está transformando en un plan A y se está transformando en algo que lo sienten. Eso es lo que veo y lo que yo siento como como una de las chicas que está acá con todos ellos, ¿no? Y en el y... sábado se va a estar realizando este festejo, este primer añito del, del paseo. ¿Se inicia con cuántos emprendedores y, y a cuántos han llegado al día de hoy? Se inician con 17 emprendedores el día 5 de septiembre del 2020 y ahora somos apretándonos 65. Sí, tuvimos que, que decir que no, algunos sí nos dolió, pero hasta rediseñamos el mapa para que entren más invitados, este pero bueno, no podemos con todo porque todavía estamos con el tema de prevención de COVID y no podemos no podemos más. Hoy hoy les digo que no podemos más porque también estamos con las obras de la plaza, entonces eso, eso también nos limitó un poco el crecimiento de la feria, pero hay que aguantar hoy porque esto va a quedar precioso para que todos los vecinos nos puedan disfrutar. Justamente Andrea, hablamos de 65 emprendedores, se refieren 65 familias que vienen desde todo el departamento aquí a, a presentar su producto, a vender su producto. En los resultados, en lo económico, ¿cómo es el ¿cuál es el resultado? Como el económico... Lo que venden, ¿venden bien? Ah, sí, sí, sí, sí. Tienen como toda feria, ¿no? es ferias que de repente tienen pocos resultados, sería que tienen resultados hermosos. Y, y hacemos... Nosotros como que estudiamos, yo sé mucho en la parte comercial, o sea, tengo mucho de la visión de, de, de marketing y ventas, Entonces, de repente, siempre estoy recorriendo la feria y, y lo observo como para que un stand no quede metido adentro, que no lo vean, o como quede más atractivo para el visitante. Eh, que O sea, siempre estamos acomodando cosas para que... No es eso, pum, viniste, lo dejaste ahí. No, eh, es una visión crítica hacia nosotros mismos como organizadores y que tratamos de, de darle herramientas para que ellos también puedan mejorar. Tiene sus momentos, eh, tenemos el fin de mes que no siempre se vende bien, este todo tiene sus momentos, pero hay que saber, yo creo que esto es superación constante. Estamos todos los sábados ahora. Bien, Jorge, Andrea te escucha. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola. Hola. Eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han ido incorporando a los participantes de, de, de este emprendimiento? Eh, ¿Ellos se comunicaron con ustedes? ¿Llenaron algún tipo de requisitos? ¿Cuál es la forma de integrarse a esto que hoy, sin duda, es algo que está consolidado? Bueno, empezó con, con, con un periodo de los destinos, ¿no? Sí, la feria. Sí, y sí. después tuvimos que establecer líneas de contacto que ya hoy en día estamos en un momento en que hay una de las seis compañeras que ayudan a, a organizar, eh, que es Alexandra de los Santos, proporcionamos el número de teléfono de ella mm. y ella les comenta cómo, qué es la feria. Esa no es una feria como cualquier otra feria. A ver, a ver contá eso un poquito. Eh, para nosotros es muy importante que tengan una charla de introducción, este, que bueno, eh, la comisión nos está ayudando, nosotros aportamos horas, aportamos lo que sabemos, pero también queremos o recibir la misma solidaridad que eh, están recibiendo por parte de los otros emprendedores y de todos los que están ayudando. Entonces el concepto es esa economía circular, el concepto es ese, que todos nos, nos estemos ayudando, que todos seamos solidarios. Tenemos también dentro de lo que es Paseo en la Usana eh, sociales, eh, por ejemplo, ahora estamos ayudando a socobioma y estamos ayudando a una muchacha que está con un tumor cerebral que va a tener un stand en donde entonces, todo lo que venden ahí va a ser a su beneficio, como ella hemos tenido mm -hmm. otra causa Bien. Entonces, eh, es eso, todos tenemos que aportar algo para ese stand, o todos tenemos que ayudar con esta causa. Yo creo que siempre hay alguien que está peor que nosotros. Entonces, Si, si todos nos ocupamos eh, un poquito con cada cosa, formamos algo importante. Hacemos, ponemos nuestro granito de arena en todos en todos los, los problemas que puedan llegar a existir. Quedan quedan este espacios, quedan lugares todavía o ya están a full? Estamos a full, tenemos lista de espera y funcionamos así con la lista de espera, eh, el emprendedor tiene hasta el miércoles al mediodía para avisar que no va a venir y y avisa que no viene, nosotros llamamos personas a esta lista de espera para integrar ese espacio. Siempre es, es una feria diferente, porque también nunca vas a encontrar los mismos estantes, porque claro, a veces por distintas razones una persona no puede venir y, y siempre encontrás otra persona exponiendo ahí. Tenemos gastronomía, tenemos arte, tenemos concejante, tenemos arte, eh es es linda la feria, los invito a todos a venir. Ah, pero eh, para este cumpleaños hay algo algo particular que se haya preparado, algún evento particular. Sí, sí, sí, claro, claro. Este, vamos a tener cinco espectáculos, música en vivo, una escuelita de danza de niñas, eh, que eh, traen distintas disciplinas de, o sea, de danza. Eh, también tenemos torta. <risas> Las emprendedoras hicieron una torta, este Tenemos muchas cosas lindas, los estamos invitando a venir el día de mañana, estamos a partir de las 13 horas hasta las 18, y, y siempre cumpliendo con las medidas de prevención COVID. Para nosotros es importante que se respete esto es muy estresante también eh, cuidarnos, porque es importante para que esto siga y para que todo siga funcionando, que todos nos cuidemos felicitaciones y se nota el orgullo con que hablas de, de todo sí. de todos estos logros Estoy así, orgullosa con todos con, uh -huh. todos con todos los emprendedores orgullosa de la comisión que nos que siempre nos dijo vamos bueno cómo se hace no pusieron no orgullosa también de que la parte del municipio de parte de inop que orgullosa de, de todo el grupo en realidad está está muy bueno sentir esa energía de Sí, sí se puede. Arriba. Jorge, sabes qué hora? Felicitaciones. Te escuchaba, te escuchaba a ti hablando de, de lo que significa para André y para todo el equipo mm -hmm. de trabajo, y recordaba que ayer hacía un repaso de la, de la primera entrevista que hacíamos con andrea sus miedos, sus temores. Sí, sí eh, Ay, no, sí, ¿cómo me saldrá? Y hoy es increíble sí, el, sí. El, el, la capacidad de, de responder rápidamente, de sintetizar, porque también es importante a la hora de hacer una entrevista, y de demostrar realmente el entusiasmo y el esfuerzo que se ha hecho para lograr este espacio y para hoy estar festejando su primer año. Lo que pasa es que ahora es fácil porque tiene mucho para contar de cosas ya logradas. Claro. ante todo era un proyecto. Claro, exactamente. Recién habían empezado, creo que era la tercera... Tercera, tercera feria. semana que uh -huh. hacían la tercera uh -huh. feria, y hoy, bueno, se, está, se va a cumplir un año este fin de semana, así que reiteramos las felicitaciones a todo, a todo este equipo de trabajo que está aquí en... En, en lo que es la conformación de la organización del Paseo de la Utana. Experiencia para ser imitada Total. Muchas gracias muchas gracias por estar este, yo creo que nosotros todos respondemos cuando vemos que hay fuerza o voluntad para salir adelante y, y no se está pudiendo por por factores externos entonces creo que eso invita que todos nos sumemos a salir adelante muchas gracias por estar una vez más Vamos a seguir yendo. Bueno, bienvenidos. El día de, <risa> de mañana tenemos mucha diversión por acá. Payastos, tenemos estatuas vivientes, tenemos zancos. Y, y ahora cerramos con sol la nota, Andrea, estaba medio nerviosa porque hay un poquito de agua acá en todo el espacio que, que representa lo que es la conformación de la feria. Hay un poquito de agua estaba un poquito nerviosa, Andrea, pero este solcito, esa energía positiva que tiene ella... Seguramente va a disipar las nubes y, y va a permitir que el sol seque todo el espacio que se necesita. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes por estar. Cerramos, Jorge, nos encontramos en minutos. Y ya hice algunos fotitos, algunas fotografías desde aquí sí, del lugar, pero vamos a compartir un videíto para que realmente puedan comprobar cómo está quedando todo. Bien, saludos para todos allí. Muchísimas gracias, cerramos, Jorge. frecuencia abierta